para la fabricación de lacas estamos hablando de los años 70 es decir, la, el apogeo del cardado sí, es que pues pues digo, eso depende sobre todo, va a ser el agujero más grande en la época del cardado eso en los 70, es que pero los 80 también, bueno, ¿eh? pero que casposos os está quedando eso del cardado no, bueno, ¿eh? no, no, no, es cierto, es cierto la, las latas de aerosol pero no, la, el, cardado. no bueno, el cardado el cardado es a base de, de laca, ¿no?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 no todo evidentemente culpa en los sprays de sí, laca, pero, pero sí un sin importa su forma porque no. en aquel el desodorante. Sí, exactamente, ¿Y no, también los desodorantes, ¿Y lo la laca, no, no. El... L lo lo los gases eh, eh, clorofluorocarbonados los CFCs que se utilizaban también como refrigerante, os acordáis en las neveras, en, las en sí, los primeros sí, frigoríficos, sí, sí. aquellos más complejos que ya hubo, que sustituyeron a las famosas fresqueras de años anteriores mm. ¿no? sí, estos esto son líquidos en, el, en los sprays a presión se utilizaban como facilitaban la expulsión de, de, del líquido de del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 La recogida de datos de, de, de, que tienen las estaciones meteorológicas en la zona del Ártico y, y también en, en um, barcos rompehielos que pasan temporadas ahí aislados eh, recopilando estos datos, pues han, han comprobado